Gabón Luis Sónico a... Gabón Pepe Sónico a... Gabón Anes Sónico a... Esta intro a tres que hacía mucho que nacíamos, ¿no? Oh, yes. <risa> <risa> sí, es verdad. <risa> estamos de triejas. <risa> Pasamos de las parejas. <risa> y aquí estamos de resaca emocional y auditiva de ritmos caboverdianos... Ha sido una madeja comentada, sentida, con mucho eco, eco, eco. Total, es que nos ha sorprendido cómo pues ya en el tercer año todavía le seguís dando clic a ese enlace que mandamos y no solo eso, sino que después de escucharlo a cuántas personas les ha nacido escribirnos mm. para compartir lo que les ha llegado la pasada que es Cabo Verde y qué cómo esas artistas pues las han incluido en su playlist nada más acabar de escucharnos. Maravilla, nos ha encantado. Una locura. Sí, de hecho estamos ya haciendo un grupo de verano en Cabo Verde. Eh... <risa> Nuestro primer directo va a ser en Cabo Verde. Yo me estoy escribiendo ya con Shinda Andrade, con Ediña Pitanga, aquí andamos on fire haciendo un grupo de amiguis. <risa> bueno, hay que decir que los mensajes de texto nos... Dan calorcito en el corazón. Pero... Hay otras maneras, querida mm, comunidad. Recordamos que tenemos un super contestador. Bonitas con divisas. Bonitas con divisas. 612-286-738. Déjenos sus mensajes. Queremos escucharles. Puede ser desde lo más locochón a una petición que realmente queráis escuchar. Que nosotras... Mm, somos fieles, quiere decir Cumplimos Siremos, Cumplimos, cumplimos Como el programa de hoy uh -huh. Chan, chan ¿De qué hablamos? Pues que... Bueno, nos ha venido de varios sitios Hablando del contestador mm. eh, Nuestro compañero de radio Iñaki Sí, de aquí saludito Conectando con arañas de Marte Conectando con arañas de Marte <ríe> Nos propuso la artista Que va a ser la artista en el programa de hoy mm podemos decirla, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? sí, sí. Yayabay. Sí. Yayabay. Oh yes. Oh, yayabay. <risa> Pero es verdad también que en la encuesta que hicimos final temporada pasada uh -huh. hubo un, un ritmo y un sí, un sonido que queríais escuchar y descubrir y adentraros. Hablamos de R&B combativo. combativo Oh mamá Con antecedentes como Brittany howards Janelle Monae Y Moni y Monae Y ahora pues claro Estábamos que si seguir con el Calorcito de Rihanna Y proponeros la marca de Rihanna Que ganas no me han faltado Porque, porque Pepe Bueno pues es que Yo soy bastante fan del de descanso de la Super Bowl y pues si tenemos un espectáculo de plataformas volantes con Rihanna encima de ellas, pues yo ya... En bucle, en bucle, en bucle. Pues entonces vamos con Rihanna en esta madeja. No, no, no, vamos a, a ponernos más de asfalto. Sí. Vamos a, a, a lamer el asfalto. R&B de calle, yes. Pues... pues... Empezamos. Empezamos. Música en contexto. Las cosas que me pasan a mí y alrededor de mí están pasando por razones políticas, incluso en los asuntos de amor. El hip hop es un género de masculinidad tóxica. Baby, pull up the love Baby, pull up the love Baby, roll up the bud Baby, roll up the bud oh, Una madeja llena de mujeres que abandonaron posiciones exclusivamente de intérpretes para asumir un papel dominante en el proceso de composición y producción de sus propios trabajos wayside, Baby, pull up the love Baby, pull up the love Baby, roll up the bus. Baby, roll up the bus. Don't you want to reset? You don't want to regret. Giving up on love. Giving up on love. The category is... Jajabai! Gotcha, ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Sunset Test, First things first I'm the one and the two and the three I saw the others, they'll never be me Show me one thing that's been worth risking me Babe, why you not like nice things Querida comunidad Zónicoa, aquí vamos con Madeja 29. De la mano de artistas que ya han pasado por estas ondas en anteriores madejas. Artistas que elevan la poética de la música con influencias urbanas como Arlo Parks, FKI Tricks... Hoy dedicamos el programa a una de las artistas del R&B combativo más rutilante. <ríe> me dejas loquísima, rutilante, rutilada me has dejado. <ríe> ya ya B, es rutilante, querida. Porque hablamos de Ya ya Bey! <ríe> Pero di, di el, este este tag y, y este como hey, wey, ¿Acaso no conoces a Ya ya B? <ríe> bueno, rutiladas vamos a continuar Yaya Bey que en su DNI pone Hadaya Bey ah, nació en Queens y se ha criado en contacto directo con la música y los tejemanejes de la industria que la controla en contacto también con su misoginia y su racismo Yaya Bey es hija del rapero Grandaddy la música urbana sonaba en cada rincón de la casa Y sí, pudo encontrarse con instrumentos musicales, pudo verlos los entresijos de la industria, pero no encontró precisamente un apoyo en su aita. He told me that I could not sing, that I should not sing, but he encouraged me to write songs. De hecho, parece que la sombra de su era alargada. Al principio, de hecho, no se acababa de ver como vocalista... Y se pasó varios años escribiendo letras para otros, hasta que le convencieron para grabar su propio repertorio. Y además de eso, siempre paralelamente en el activismo afro, Yaya Bey estaba ahí. Cuando pasas dos años de tu vida protestando y siendo agredida y arrestada, tienes muchas cosas que decir después de eso. Y así se ve a lo largo de toda su obra. Yaya Bey no es solo una intérprete, es un emblema de era más combativo, de esas personas que han pasado la lucha por su propio cuerpo. Ya ya lo explica así. Ya solo con escribir sobre mi vida va a ser percibido como político. Va a ser político. Ser negra, incluso simplemente ser consciente de nuestra existencia se convierte en político porque nosotras no somos la norma. Esta vocación por crear y reflejar su visión del mundo también sí, se expresa en otras ramas artísticas distintas de la música. Sí, yayabei también se destaca como artista visual y ha expuesto sus collage en diferentes galerías. Ha tenido dos residencias en el Museo Mocada de Brooklyn y es la encargada de diseñar su propio merchandising y la portada de la mayoría de sus discos. ¿Y qué nos sugiere Jaya Bey? ¿Con qué estilos bucea, juega y...? flipamos nosotras. Yo digo soul, yo digo jazz, yo digo reggae, yo digo, bit, yo digo hip hop y una larga historia, una larga lista de historias que contar. Sí, lo mismo te retrata a la perfección un trauma generacional en una canción que se zambulla en los aprendizajes que le ha aportado el feminismo afroamericano o refleja los sentimientos de ser invisible o los efectos del capitalismo en otra. Y dentro de esa capacidad de contar historias nos quedamos con lo que ha supuesto su reciente segundo disco, Remember Your North Star. Ella decía, vi un tweet que decía, las mujeres negras nunca han visto un amor saludable o han sido amadas de una manera saludable. Esa es una herida profunda para nosotras. Luego comencé a pensar en nuestras respuestas a eso como mujeres negras. Y a partir de ese tweet, ya ya ve inicia un viaje que se transforma en un disco con varias capas donde podemos encontrar trazas de análisis sobre la interseccionalidad que viven las mujeres afrodescendientes en el mundo de la música, un análisis que está lleno de luz, un contrapunto al pesimismo que suele acarrear los temas que ella aborda en este disco. Pues parecía que iba a empezar un R&B así ligerito, pero no, no, no. Bien de contenido, bien de contexto, bien de R&B combativo. Vamos con Yaya Bay. Meet me in Brooklyn. So calm little baby Never wanna leave. let me go Calm little baby Tell me what I wanna know No, no Love when they play a song the Love when we're so close And when we're dancing slow We met in Brooklyn I know you evil that I ever tell you My people from Barbados me by tell me what I wanna know tell me what I wanna know no no tell me what I wanna know tell me what I wanna know no no come little baby tell minute to themselves come little baby wanna let go on the Olympic go come little baby tell me what I wanna know no no Sónica Postoncia 612 286738 Ein ¿Eh? 612 286738 Suen Music enche unadito Oh yeah Do este never put your legs especial creo que remueve muchas cosas así que es muy potente eh, pero me gustaría para Tutti Frutti de Cesaria la perseguida y la madeja me parecería bonito que estuviera ahí la eh, con de su prints auro disculpas a toda la familia Sanicoa ¿eh? porque estoy atrasada con los se sucedan más continuamente Hey wey, ¿A poco no sabes quién es Yaya wey? Yo soy Sheila Mareja Sónico desde el puto, el puto minuto en el que estuviste eh, están Primera parada, primera hilada Anel Yaya Sonico Ave. Con todo este flow, pues os vamos a decir que una de las, bueno, de las muchas cosas que hemos aprendido ya en esta tercera temporada es también sobre los sellos discográficos independientes que suelen hacer sus propias madejas sónicas. Nos ayuda muchísimo a tejer artistas. Mm -hmm. Cuando no hay un sello independiente, pues tenemos el Record Store Day, mm -hmm. tenemos el cartel de un festival, tenemos capítulo colaboraciones. En el caso de nuestra artista estambre, el sello discográfico del que hablamos es... Big Data sello discográfico británico independiente que tiene un hermano mayor llamado Ninja Tunes mm -hmm. pues además de ser el sello de nuestra artista estambre Jaja Bay también ha sido el lugar de otra artistaza que ha pasado por nuestras ondas la inigualable, la increíble spoken word Kate Tempest oh, yes. que quizá os suene por Haber estado en un programa junto a Luis Membrillo. Uh -huh. eh. Ese dueto que formamos ahí, ¿eh? Un saludo para Luis Membrillo, que sabemos que es fiel seguidor. Y de Big Data y Spoken Word sale nuestra siguiente parada. Pues sí, la música y rapera del sur de Londres, Speech Devil. ¡Gracias! Ah, los Victoires de la Musique. Uh -huh. Y no tenemos otros premios que nos hacen mucho tilín, que son los Mercury Prize Music. Sí, sí, este premio del Reino Unido que hacíamos bueno, hacía bastante, que no lo nombrábamos. Así es. No sabíamos que era la de la Musique, pero Mercury Prize, pues lo teníamos un poquito abandonadete. Y... Para, sí, pues hoy lo vamos a nombrar porque para sorpresa de muchas eh, nominadas en los Mercury Prize del 2009, como... El careto que se le quedó a nuestra pobre Florence Andemachine y el careto que se le quedó a Laguz. Totalmente, porque le dieron el premio a la siguiente parada, Spitz Devil... Con su álbum debut, Speech Therapy. Y era una artista pues que no era conocida para nada, vamos. No entraba en las quinielas. No, para nada. Y fue un álbum terapéutico, en sentido literal. La artista tuvo un pasado duro. De hecho, bueno, ella cuenta y vamos a desarrollar mm -hmm. un poco más. Estuvo viviendo en calle durante tres años con todo lo que esto supone. Totalmente. Eh, de hecho, en, en este álbum, Speech Therapy eh es una terapia para ella y, y las canciones se nutren eso de jazz, de sonidos jamaicanos de sus orígenes y bueno, y, y de baladas que que cuenta un poco todo lo vivido, ¿no? Queríais R&B combativo uh -huh. y el perfil de esta artista nos habla de una mujer implicada en movimientos sociales uh -huh. y que no tuvo problema en visibilizar y Participar en un documental sí. que realizó la BBC llamado Hidden Homeless, en el que compartió pues cómo fue su vivencia viviendo en calle, paso por albergues sí. y bueno, pues interesante pieza. Sí, sí, sí, total. Y bueno, pues en 2009 eh, la crítica después de ese Mercury Prize auguró que Spitz Devil la iba a petar, pero pues no fue así. Vendió muy pocas copias de, de este premiado álbum y, de hecho, señaló un poco a la discográfica como parte de no haber hecho bien el trabajo de distribución. En sus propias palabras... Dejó la discográfica, de hecho, por un tiempo. Uh, hay un pequeño enfado, parece ser. sí Pero en 2011 llegó la reconciliación. Son importantes las, recon las reconciliaciones, ¿no? Así es, Anne <risa> Y sacó su segundo álbum, Freedom for Speech. Mm -hmm. Pues hoy, como ya sabemos, en Madeja Sónica no os vamos a hablar de este segundo álbum, sino que vamos a hablar del debut. Del Mercury Prize. <risa> del Mercury Prize, así estamos. De esa canción ya será jamaicana con una parte instrumental de viento bien molona. Donde nos cuenta... ¿Qué pasa cuando te enamoras de tu colega, de tu amigo? ¿Spitz Devil? Body Love. Yeah. Body Love. Your tender touches are must, got me paralysed All I can do is curve my back and close my eyes If I love how the sound you kick me made from size Produced, written and arranged on a sweet vibe Complete my sentence like a set of twins I love invoking message like the new no testament My love read sin, and now you're trippin' It's poor love I'm givin' inches my love about you my red yes Yeah, you, you're such a vibrant thing So full of life, you're like a vibrant thing You bring me to life, got me doing my things you're I cloud my mind like I've been smoking Hear the very reason I believe in love If I believe enough, then I could learn to trust you I'm on the way there, I let you be to top I'm speaking, it's a release, just about the speech You are you my body, you my body He is my body, you my body And I think I'm falling for my body I think I'm falling for my body You are you my body, you my body He is my body I think I'm falling But my body are oh, affairs for The mind is full of mind When I'm with you I have no concept of time I can speak my mind My shock is life You ignite the spark And punish part of me I touched the realms of speech I speak in tongues Yeah, were we ready to come? this yes, we come one Your aim is so much fun You say that you lucky but I'm the lucky one Cause I'm a different type of chick, or shift chick. I shift bricks chick and I'm used to rolling my brothers We got sticks Pull in love for me Such an arms house tank the outside forces means it stays afling But it's happenin' and I feel so alive For the very first time You make me wanna sweat Make me wanna jump from the front to the rear Pull up the handbraker, we can do it right here Hit you up! my body he is my body keep and i think of you for my body i think I'm you with my body you are my body she my body he is body, body. and i think I'm you for my body i think of you for my body my body she my body body look what we started started started i get the cool and i'm living on the phone cuz we be on the phone more than talking no day and loving all night pure argument till I give and I'm argument my like cause I'm an MC so I appreciate lyrics and he appreciate the way I give it oh. mm -hmm. My body I think I'm falling for my body, you are my body, to my body, he is my body, to my body, and I think I'm falling for my body, I think I'm falling for my body, you are. calling but i leave that kind of so text to phone, Entzun, eta GOSATU Just saw if you close so that we get it close you go into the box why you only Tras explorar los mundos que nos propone la discográfica que edita los álbumes de Yaya vamos a meternos en el capítulo de collaborations y aquí Fíjate, mi querida Nesónicoa, que uh -huh. nuestra Yaya no nos ha dado mucho juego en este campo. No, no. Con dos colaboraciones notables, solo bici VCR y Naty San han tenido el honor de aparecer en los créditos de canciones de nuestra artista Stamberg. Justo de fondo podemos escuchar la canción que sacó junto a VCR. Uh -huh. Y va a ser gracias a VCR que hagamos la siguiente hilada sónicoa. Porque Yaya Bey no fue la única que se dejó seducir por la creatividad de la artista de Memphis. Hay otra mujer que también colaboró con VCR. Hablamos de... Sudan Archives. Oh, yeah. Britney Sparks está detrás de este proyecto que reúne hip-hop, funk, R&B y... Pero mejor referirnos a ella por su nombre artístico en plural porque como nos dicen desde el primavera sound hay varias identidades dentro de sudan archives que por cierto hablando del primavera y de sudan archives sudan archives ya está confirmada como una de las integrantes del cartel de este año uh -huh. ella e igual todas las artistas de la madeja Eh, seguramente, porque son <risa> kilométricos. <risa> hay que coger lupa para poder ver todo lo que va en primavera. Cada año hay cien más. <risa> pues a, a qué te parece si le damos a esas múltiples identidades pues de sí, Sudanarkis? Pues sí, totalmente. Sudan archives es esa violinista que de forma autodidacta ha conseguido dominar el instrumento y llevarlo a lugares que nunca habíamos conocido en el R&B. Sudan Archives es ese artista que ha estudiado etnomusicología para entender las raíces de su cultura, para conocer los orígenes, dominarlos y seguir creando a partir de ellos. Sudan Archives es una rapera que pasa desapercibida en el Olimpo de ese palo de la música urbana. Sudan Archives es esa violinista que se ha propuesto aflorar la negritud ligada al violín. It's such a serious instrument in a western concert setting, but in so many other places in the world, it brings the party. A cuántas parties has sido tú, donde token el violín indirect? <laughs> pues claramente, a parties donde la negritus no era lo que estaba sobrevolando en la party. <laughs> Ay. Bueno, Sudanakif... Eh, es un artista que combina el folklore de raíces afro Con especial influencia de las creaciones que vienen desde Camerún Con la vanguardia que le hace estar en lo más top del moderneo de la costa oeste Con dos discos en su haber, vamos a pasar a escuchar uno de esos singles Con bien de samples y a tope con el violín sudan Arquivs Calmy Way Tanto fitos can't jump high, but I hear all the notes I can't be you, now I can't be you, but I can be true, no. I want to be friends I want to be friends till time ends, yes Saspi y Ratian Madeja Sónico is y vamos con otra artista otra mujer estadounidense otra mujer afrodescendiente otra música que al igual que Sudan Arkiv También se formó en estudios africanos para dar empaque y raíz cultural a sus creaciones musicales. Y es que, querida comunidad, hay un puesto que todavía nos queda por cubrir en el pódium del R&B con letras y propuestas reivindicativas. Hablamos de... Yamila Boots. Jamila oh, yes. Woods se recrea explorando las identidades negras, el feminismo negro y las ancestras negras. Otra artista, que junto con Yaya, junto con Sudan Archives, comienzan a editar discos en Estados Unidos al calor del movimiento Black Lives Matter, impregnando el debate público y prendiendo de rabia a colectivos afrodescendientes y aliadas. Yamila también es poeta. Con varias compilaciones publicadas, Boots es miembro del colectivo de poesía Dark Noise, formado por mujeres negras creadoras de poesía, y sus versos han sido incluidos en antologías que exploran la belleza de la negritud, la interseccionalidad o la autodefinición. No diréis que Madeja Sónicoa no tiene... Contexto y contenido. <risa> y tenemos, bueno pues junto con la especial predilección por el cine, tenemos también una especial predilección por la poesía. Es verdad <risa> Que vemos un verso Y ahí que nos lanzamos ¿eh? mm -hmm. Pero en este caso va a ser diferente Ane Sónicoa Mejor porque <risa> <l> <risa> Lo va a cantar eh, Bueno, o lo va a narrar, leer Yamila en vez de, <risa> de Pepe, Luis o Ane Sónicoa <risa> Venga Yamila, danos un poco de verso la Bertzolaritza Sónicoa Poems are bullshit unless they are eyeglasses, honey tea with lemon, hot water bottles on tummies. I want poems my grandma wants to tell the ladies at church about. I want orange potato words soaking in the pot till their skins fall off, words you burn your tongue on, words on sale two for one, words that keep my feet dry. I want to hold a poem in my fist in the alley just in case. I want a poem for dude at the bus stop. Oh, you can't talk, ma? Words to make the body inside my body less invisible. Words to teach my sister how to brew remedies in her mouth. Words to grow mama's hair back. Words to detangle the kitchen. I won't write poems unless they are an instruction manual, a bus card, warm shea butter on elbows, a finger massage to the scalp, water. A broomstick, sometimes used for cleaning and sometimes to soar. Bueno, pues Yamila también ha impulsado colectivos y espacios para que las jóvenes promesas de Chicago puedan desarrollar sus habilidades para el poetry slam. Y esa vocación para el arte y el activismo, vinculada a los derechos de su comunidad en todas sus creaciones musicales. Ayer en el primer disco, Heaven, asoma una canción, que es la que vamos a escuchar. Hablamos de Black Girl Soldier. Dedicada a todas las mujeres negras que siguen haciendo ruido. Campeonas de libertad, feministas, que enfrentan el miedo que tienen a todos los poderes del gobierno. Mirad lo que hicieron a mi hermana, el pasado siglo, la semana pasada. Le hicieron odiar su propia piel, le trataron como a un pecado pues con esta potencia Yamila Boots Black Girl Sol loves a sassy girl Zindan ira lekua Laro eita mazazpi irrati librea entzuten ari zara Hemen dago zure lekua Zindan ira lekua Andiaren izua Iaio nahi zua Zindan ira lekua ¡Qué locura, Ian ay, ay, ay! ¡Vaya madre hacker! ¡Vaya madre hacker! Espérate, que vamos a cerrar potentes. Vamos a hacer un viaje largo, un viaje largo. ¡Ay, Ian sorpréndeme! Pues sí. Si hablamos de R&B, y si te digo que vamos a hilar con un artista del Neo R&B, deconstruido de vanguardia gallega, ¿cómo te quedas, Pepe Sónicoa? Eh? Pues me dejas... Locker. ¿Anesónicoa tiene esta capacidad para unir territorios al final de la madeja en esa guinda que nadie se esperaba y nos trae un descubrimiento anesónicoa? Bueno, de inventarme también muchas cosas, ¿no? Pero no, no, está muy bien hilado, ¿eh? A ver, cuéntanos, Anesónicoa. Pues nos vamos a quedar en Vigo para descubrir los mundos musicales de Belén Vidal, artísticamente conocido de flecha la hemos conocido por su tercer álbum ex novo se le ha comparado con biofilia de Bjork, pero ella también prefiere hablar de bi deconstruido con influencias de jazz dislocado de sanra Esta es su autodefinición que yo dije jazz dislocado de Sandra vamos a ver qué es Sandra y me puse a escuchar y es bueno me sonaban muchas canciones de jazz y No me sonaban tan dislocadas, pero, pero bueno, <risa> igual hay que darle una A oportunidad. A mí me encantan estos tracks de final de madeja, de jazz dislocado, R&B construido Es como al final de la fiesta ya cuando un poco todo... todo se mezcla. De hecho, todo es este, posible. En este álbum de X-Novo se mezclan gaitas, sintetizadores. Se confunde la pista de baile con la biblioteca. <risa> se mezcla el pop y la vanguardia y Persona y máquina se integran Como ella misma afirma en una entrevista en El Salto La idea es crear un híbrido entre lo natural y lo tecnológico, haciendo una metáfora de la tecnología como si estuviera al servicio de la vida y en la música intento reflejar eso, cómo integrar lo digital desde los sintes con sonidos naturales de caracolas, piedras y que formen un conjunto que respire con los ciclos de la vida Sí, me gusta, me gusta esta parte ¿no? de, de la tecnología como eso que estuviera al servicio de la vida. Y también me gusta mucho la idea que propone de salir de los algoritmos, de usar las redes sociales de otra manera. Ay, querida, mencionas como dos o tres temas que me atraviesan desde hace ya unos cuantos años. Es verdad. Así que sí, es tarea pendiente, como yo diría que como generación o como humanidad. Mm. Sí, total total Para este álbum mm. hicieron una página web que trataba un poco de, de fusionar parte de esta filosofía que andamos comentando, mm. para darle contenido y contexto a ese álbum sin otras interrupciones, sin otras cosas mezcladas, un sitio donde pudieras simplemente pararte para escuchar una canción sin que nada te interrumpa. Sí, ¿no? Esto que hablamos, pues al final en las redes sociales se mezcla todo y como que no hay ese momento para centrarte en algo concreto. Sí. Pues sí, y bueno, de hecho también ella como música eh, tuvo bueno la experiencia de, de estar grabando en una multinacional y vio también que las maneras de hacer las cosas y cómo funcionaran pues casi le hicieron pues le, que se le quitaran las ganas de, de seguir haciendo música. Empezó con Arquestra Discos y ahora que ella es un referente a nivel nacional, continúa con ese colectivo, que ahora está más centrado en el sello discográfico. Arquestra Discos lo creó junto con su colega que se pronuncia muesli, aunque no se escriba así. Pero ya veréis cómo se escribe, <risa> <risa> Que es otro músico y compositor de Vigo que eh B. Flecha lo nombra como referente, como persona que le hizo volver a motivarse con la música y bueno, juntos crearon ese espacio propio con bueno, con su propio ritmo. Como maravillosamente mencionan en Sonikoa, esto sería todo un duet together slowly. Mhm. Uh -huh totalmente ah, y le añadimos eso a, a ese tag que tanto nos gusta Sí. ella misma afirma compartir esa plataforma con otros artistas con otras voces es de las cosas de las que más orgullosa estoy y con esa entrada maravillosa eh, a ese disco exno pues os vamos a en esta ocasión sí que vamos a nuestras lasbercholar y A ver si lo hacemos bien Venga, ponte profunda sí. en eso Venga, súper profundo me voy a poner ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué significa tener éxito en una civilización que ha fracasado? Tener éxito es fracasar con ella El único triunfo es intentar imaginar las mejores mañanas posibles Renunciar para que otro exista Encontrar una nueva manera de estar, ser en el mundo Tener presente la utopía como destino en el horizonte Aunque nunca lleguemos Reivindicar el vacío y el silencio Dejar de contar Abolir el algoritmo Recuperar la atención Y escuchar con ojos cerrados Para soñar otra vez Ve flecha Potencia Sabes que estoy en camino ¿Por a llorar? No pregunto si encontraste ¿Por qué a buscar? Hoy en día muchos juegan sucio Yo no me Fuegos artificiales No es mi A punto de explotar Sé que vamos a llegar mm. Dejademos atrás Cochizan de amas Nada me pueden parar No pueden jugar en mi lugar Sé que vamos a ganar Ahora nunca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 o oh, no vale gasónicoa vale gasónico frutería cómete cinco pieza al día un par de pera raja sandía Gabón, tú disfruté, my tía. Gabón, Luis Sónicoa. Gabón, Pepe Sónicoa. Menuda de hacker de Rhythm Blast que os habéis mar marcado. Hemos hecho caso a nuestro público. Como bien sabes, tras la encuesta final de segunda temporada, nos dijeron, darle más al R&B combativo. Y esto les hemos traído. Así es, Pepe Sónicoa. Cuando quiere remontar el número de visitas de la página web, tira de la encuesta demoscópica para subir... Para... Darle gusto a nuestra audiencia. Sí, somos esclavas de la demoscopia. Somos, tenemos una identidad fluida Que va allí donde diga nuestra audiencia Eso, Ese es el fluidismo Bueno, en esto de hilar, Madeja Tutti Frutti Yo dije Read and Blast mmm, A ver qué hemos hecho en otras madejas Brittany Howard, ¿La temporada Me fui al You Drop In Ese mm. bar de Nueva Orleans Donde ver, la comunidad queer se encontraba Donde Little Richard compuso esta canción de fondo es que cierto Contamos toda esa historia de que en realidad Hablaba sobre sexo anal sí. Pero que luego Le hicieron cambiar la letra. Nos presentaste a más artistas del utopin. Esquerita. Sí. Y se me quedaron en el tintero y dije, pues venga, vamos a tirar por ahí. Pero, claro, ahí estamos hablando de zonas sureñas de Estados Unidos. Y hoy la madeja ha un poquito más norteña. Así que, Luisónico, te has lanzado a explorar otros territorios afrodescendientes. Sí, sí, me he ido a un Read and Blast, mmm, cerquita del Pacífico. Oh... Interesante. Vamos a descubrirlo. Estamos escuchando Pepe Sónico. ¿Acaso esto tiene algo que ver con FK A Twix? FK A Twix. Mmm, cierto aroma de R&B, pero quizá me está faltando un poco de spoken word para poder ser de FKJ. ¿Acaso será algo ligado al afrofuturismo de Janelle Monáe? Mmm, sí, huele a afrofuturismo, pero no me huele a Lil Nas para ir con esa madeja. No, es verdad, las dos grandes estrellas de la barra vertical creo que no corresponderían con ese estilo de música. Estoy muy perdido con estar en Luis Oni Kua. Voy a mirar el guión, a ver qué es esto. Vaya, parece que estamos escuchando. <risa> Existinct de Dissatisfaction No en mi vida, a ver, primero, ¿cómo se escribe? Para poder buscarlo bien T-H-E-E, -e, Satisfaction, T-H-E-E, -e, Satisfaction Confirmo, primera vez que escucho sobre este grupo, cuéntanos un poquito más de ellas Bueno, Dissatisfaction es un dúo formado por Stas Irons y Cat Harris White Estas es de un pueblo del estado de Washington, que se llama Tacoma, y que para la gente culta como yo, que domina los estados de Estados Unidos de América, <ríe> no hablamos de Washington en la capital, hablamos del de estado de Washington al noroeste cerquita de Canadá, que es donde está Seattle. Uh -huh. Y nos falta la otra miembra, cat que es de Hawái. Muy lejos de Bombay. Tenías que decirlo. Ja, <ríe> Bueno, eh, Stash y Kat se conocen en 2005 cuando las dos van a Seattle, a vivir a Seattle Una va a la Universidad de Seattle y la otra a la Escuela de Arte Cornies Y tres años después forman este dúo Y bueno, pues musicalmente, gracias a la investigación que ha hecho Luis Sonicua Os podemos contar que empezaron con autograbaciones que subían al Bandcamp Esa plataforma que le gusta recomendar a Pepe Sonicua Más que... recomendar que usar, por cierto. Sí es Que entre Taida y Ivanka Nos encanta decir que existen Y que hay que ver qué calidad Hay que ver qué bien tratan las artistas Y ahí seguimos Bueno, con, <risa> con el Spotify pirata <risa> Bueno, usando esta plataforma eh, Crearon un álbum en 2009 Que se llama Snow Motion ¡Ja, <risa> Bueno, pues se ríe Luis Sónica porque aquí de, de, vamos a hacer la broma, no confundir con el slow-mo de Chanel. Ya sabéis quién. Bueno, eh, vamos a seguir. Primer álbum en el Bandcamp eh, por propia cuenta y en el 2010 graban ya un single eh, en colaboración con otras artistas que se llamó Magnetic Blackness, negritud magnética si traducimos. Con un artista que se llama Shampan Shampan Y que podéis ver en Youtube Así que vamos a poneros un cachito Para que vayáis conectando con el flow de este dúo Dale a Nessunico We're gonna do a song Magnetic Brandness And these guys to say this Magnetic Brandness Magnetic Brandness Después de escuchar un poquito de sus voces en directo, el entusiasmo del público, seguimos avanzando con su carrera musical. Nos vamos al año 2011, donde con sabas Palas, un artistazo el que luego es que hablaremos... Sí, es un artista, bueno, un grupazo referente en la escena de Seattle, así que bueno, pues les abrieron la puerta para ¿Dó? ya poder iniciar su carrera musical en serio. Sí, porque grabaron un tema dentro de, de un álbum de Shabbas Palas que se llama Black Up, y ese año Fitzan las dos eh, Sabas Palas y eh de holiday eh, satisfaction, perdón, por el sello Sub Pop con el que grabarán sus dos álbumes, que son Pepe Sónica, Awii Natural y Erci. Y bueno, si estabais todas fascinadas con este flow, Dios mío, qué bien voy a quedar. Yo quiero ver a estas mujeres en directo, me voy a meter sus canciones en la lista de reproducción, pa ta ta ta ta ta. Oh mamá. Que sepáis que en 2016 se separaron. Esto ha sido un visto y no visto. Bueno, contamos la historia muy rápido, pero son siete añitos de carrera juntas y en palabras de ellas se separan para rest, reflect and grow independently. como admiro a la gente que se separa pudiendo pronunciar estas palabras. Descansar, reflejarse y crecer de forma independiente. Bueno, y un apunte sobre su Pop que a lo mejor os suena, es un... Digo, Tampoco somos expertas en sellos discográficos, pero es verdad que su pop es familiar. Y es que su pop, durante mucho tiempo, ha sido el sello de referencia para grupos grunge, pues especialmente de la escena de, de Seattle. Pues Un ejemplo. Como Nirvana. Oh. Y pues vemos como aquí, pues abrieron una brecha dentro de su pop Fueron el segundo grupo de Hip Hop que entró dentro de ese sello. Eso es. Y por terminar un poquito de definir el grupo, de cómo se habla de él cuando se despidieron, hay un artículo en una web que se llama The Stranger que las define como un grupo de Pepe Sónicoa. Mujeres negras y miembros de la comunidad LGBT con un talento excepcional fusionando Hip Hop, Space Soul, efectos de sonido Low Tech, creando un nuevo sonido... Casi sin esfuerzo. Y yo añadiría que también meten... O sea, como que tienen mucho también de spoken word también en algunas canciones y de rap. Pues me imagino que el rap de Seattle, femenino, tal, tal, tal, tal. Y como sabéis que nos gusta poner el foco también en las identidades y no solo... En las creaciones musicales os queremos contar un par de historias que hemos llegado a ellas a través de entrevistas que han dado sus integrantes. Sí, hemos leído a Cat contando, por ejemplo, esta historia de su infancia. Un día llegó a casa desde la escuela a la que iba cantando una canción cristiana que le habían enseñado. La canción hablaba sobre eh, lo fiel que yo te soy Dios, eh, lo que he trabajado para construir tu reino y por eso en el estribillo decía, "Please don't send me to Africa", por favor, no me mandes a África como si fuera el mayor castigo. Claro, llegó a casa cantando esa mierda y su madre dijo, hija mía, fuera de esa escuela. Lo que pasa que resulta que cat pues bueno, cambiaré de escuela, pero es que después llegó al instituto. Uh -huh. Y en el instituto, pues eh, tiene otro recuerdo del que no se despega. Ella se esforzaba por sacar buenas notas y veía que sus compañeras sí le rendía frutos, pero sin embargo a ella no, y ya pues estaba extrañada, nuestra artista Tutti Frutti de hoy, y su madre fue a hablar con el profesor de secundaria, que era blanco, que era negro también. Y nada, pues le dijo tras una reflexión muy sesuda que debía derecho este profesor, que lo había hecho de forma consciente, que no le ponía buenas notas porque darle buenas notas a una joven afroamericana era generar unas expectativas que el mundo ya se encargaría de pisotear. Bueno, con todo esto eh, llega a ser adulta y, bueno, pues Kat se va a estudiar a una escuela de arte que elige, o intenta por lo menos, o lo consigue que sea pequeña, que tenga comunidad negra, que tenga comunidad LGBT y precisamente ahí es donde conoce a Stash. Y recogemos esto pues por rescatar un poco la, otra vez la importancia de los espacios seguros y también porque en sus videoclips esto se, se refleja en sus videoclips y en su música. Por ejemplo, Anisonicua, que nos tiene aquí con Queens el de fondo, sí. En el videoclip ocurre dentro de una casa, es una fiesta a la que solo acuden mujeres negras y donde en el estribillo encontramos versos que dicen funk with my grooves, whatever you do. que viene a significar hagas lo que hagas, no hagas funk con mis ritmos. Y bueno, vamos a subir un poquito el volumen Sube para disfrutar. Y la canción que hemos elegido para poneros, eso sí, enterita, es Recognition, que viene a significar reconocimiento. Viendo el videoclip, también vemos cómo salen bastantes jóvenes afroamericanos, afroamericanas, que bueno, con bastante simbología de su identidad cultural, identitaria, racial... Eh, mostrando las orgullosas Vamos a hacer un poco de virtualarismo sónico Pepe You believe when you blink Crees cuando parpadeas You think that it is unseen Piensas que no se ve Your faithfulness Tu fidelidad Your dedication Tu dedicación Recognition Reconocimiento de Desatisfaction Reconocimiento. Reconocimiento You believe when you blink think that it isn't seen your faithfulness your dedication but no work goes without recognition recognition recognition i believe in you blank you think that it isn't seen your faithfulness your dedication but no work goes without recognition recognition recognition, recognition. recognition. You believe and you blink, you think that it is the same Your faithfulness, your dedication, but no work goes without Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition Recognition sleep back at When you think, you think that it your your no Recognition. Recognition. Recognition. Recognition. De noche, de día, qué viva la putería. Nos vamos despidiendo de cat para quedarnos con Stash, pepesónico. ¿eh? Porque después de la separación es Stash quien continúa con una carrera musical más visible. No sabemos muy bien si cat sigue haciendo música, pero desde luego que nos llegue hasta aquí a través de internet no. Stass sí, y, y bueno, pues es a quien podríamos encontrar hoy en algún directo, podríamos encontrar cosas nuevas, así que vamos a explorar un poquito qué anda haciendo Stass. Pues Stass se queda con el característico de... T-H-E-E. Para formar su propia marca, Stass de Boss. ya que se dedica a Pepe Sónico? Pues mira, resulta que Stass hace sesiones de DJ en fiestas a la vez que crea música. Tiene un LP que se llama is es women. Es women, pero que parece que se pronuncia swimming. Oh. Y bueno, pues una cantidad de colaboraciones brutal. De hecho, ahora mismo es una de las miembros de Black Constellation, que incluye varios grupos, uno de ellos que ya os hemos nombrado, a ver si lo sabemos pronunciar. Bueno, Cygnus Palasis, Micoyo, Alley Barnes. Yo creo que so. está bien pronunciado lo que pasa de mi coño, alibares, Nicolas Galanin, Nepsithu in Eric Blood. Bueno, esto no es una lista de lo más top de la música black de Seattle, la Black Constellation, o sí, pero en realidad lo que es, es una serie de capítulos de ese espacio, plataforma que Radio, es Radio, que es KEXP, que es seguramente habréis visto vídeos de otras artistas actuando ahí que es como un sitio mítico ¿no? de, de Seattle sí y resulta que cuando decíamos que estás era DJ entonces pues ella forma parte del equipo que trabaja en Key XP. Y esto de Black Constellation lo que han hecho es eh, juntar a una serie de artistas que están ahí como muy dándolo todo y les hacen entrevistas mezclando con música. La verdad es que son una chulada si queréis explorar más. Y bueno, pues Stash eh, tiene allí una, una entrevista, este sabas Palace tiene una entrevista y todos los artistas que decíamos tienen una entrevista ahí. Y la verdad es que es como muy calidad-calidad para ponértela mientras cocinas en casa. Una de las cosas que estamos viendo a lo largo de toda esta madeja y también de Tutti Frutti es cómo estas artistas afroamericanas también teorizan sobre su propia identidad, no solo a través de sus canciones, sino que en distintos momentos han tendido a explorar las raíces de su lucha y a entender todas las aristas que forman parte de la situación que están viviendo. Así que os recomendamos mucho porque estas entrevistas dan pie a poder conocer parte de de ese discurso que uh -huh. tienen las artistas afrodescendientes en Seattle. Hemos elegido unos fragmentos que hablan un poquito sobre esto, hablan un poquito también pues por cómo fue la fusión y la separación con Kat de, del grupo Dissatisfaction, hablan sobre afrofuturismo y os dejamos un ratito escuchando en, en falso directo a, a Stash. So, um, yeah, let's, uh, let's get into the breakup. I mean, I, yeah. I know this is, you know, not the, not the easiest subject to talk about. so: I... No, I've had therapy. <laughs> we we could talk about it now, man. <laughs> we, we probably couldn't have talked about it a year ago. But we can talk. See, the duo weren't just musical partners. They were also life partners. They'd broken off their romantic partnership during an album cycle before mutually deciding that they couldn't work together anymore. It was a lot happening. Um, a lot of time spent together, like zero space. Like just imagine like being on a, a spaceship, traveling to another planet for years and years and years and not being able to like escape or like you're stuck with that same person. And, uh, and it was good, you know, for making music and, and being in sync and and performing, because, you know, we, we would do synchronized dancing. We were, like, really, like, synced up, like, for real. Um, but we became, like, almost one person. When people would refer to us, they would be like, oh, the girls, the girls, the girls. It was never Stacia or cat It was always the girls. So I felt like we just became one identity and And I, I didn't like that. I wanted to have my own. And I know she wanted to have her own. caught in the labyrinth currently in portray some places. And trying to hide my frustration and to control my faces. Then I'll get out of this madness and step into my greatness. We here, baby. We here. Another idea you hear positioned with the Black Constellation is this idea of Afrofuturism. Afrofuturism, as coined by critic Mark Derry in the early 90s, is the idea of examining the diaspora of Africa through the lens of science fiction and other futuristic artistic means. As such, it's come to be a wide descriptor for the music of Sun Ra, Parliament Funkadelic, the writing of Octavia Butler and Samuel Delany, the art of Rammel Z, Jean-Michel Basquiat, N'Angelo Baird, The very phrase Black Constellation conjures thoughts of Afrofuturism. And it certainly been a tag applied to the music of Shabbas Palace and the satisfaction. Bueno, que sirva de aperitivo para que le deis en keyexp.org podcast, ahí vais a poder encontrar no solo tienen los videoclips de los directos que realizan en el estudio de la radio, sino que veis que tienen material muy interesante. Black Constellation, ahí lo tenéis todo. Nada, preparando esto nos salían como un par de reflexiones, ¿no? De referencias. Sí, cetesónico. no sé si os acordáis. Bueno, eh, Seattle, la Riot Girls, Bikini Kill. Y con las críticas que había, bueno, Bikini Kill y la Riot Girls, pues súper potentes, un feminismo rabioso, contestatario, súper posicionado. Y bueno, pues dentro de la complejidad de la realidad y las identidades que ocupamos, pues también hubo voces que señalaban cómo eran mujeres blancas donde había poco espacio para la diversidad racial y justo en el Tutti Frutti de hoy vemos como eh Pues mujeres o población en general afrodescendiente pues han construido espacios dentro de Seattle y ahora mismo están teniendo lugar en algunos de los espacios de mayor relevancia como puede ser la Key XP. Sí, y esto viene un poquito también a colación, colación, vaya palabra, de la, de la canción que poníamos, el recognition, reconocimiento, reconocimiento, no como la repite en bucle esa frase, como un mantra no y, y como un poco como esa actitud no de pues eso, no no nos vamos a integrar, sino que somos lo que somos, no bailes mis ritmos, Y reconocimiento, reconocimiento, ¿no? A mí una de las cosas que más me encantan de Jaya Bey es cuando comenta que toda su música es política porque habla de cosas que ella siente como mujer negra. Y todo lo que las personas negras sienten, viven, hacen, sueñan, aman es político porque todo está fuera de la norma. Y esa, um, esa autorreflexión esa posición es algo como que en esta madeja hemos visto como algo muy generacional, también por todo lo que se está viviendo en los últimos años, en las últimas décadas, la explosión del Black Lives Matter y toda esta R&B hipercombativo, hiperposicionado, en el que cada canción es un discurso y un... Escupitajo en el Gerolo. Seguirían eso Nicoa. Pues vamos con un Escupitajo de los buenos, una fusión entre dos estrellas de ese de esa Black eh, constellation, dos estrellas de, de esto que son Sabas Palas, como son también estas de Bos, eh, la mitad de Nuestra artista te disfrute de hoy Katy estás eh, vamos a escuchar mega church que es una canción que hacen juntas y que como nos hemos quedado con muchas ganas de hablar de sabas palas pero tenemos el filtro de que no pertenece a la comunidad <risa> por lo menos así oficialmente visiblemente leo lo le hemos colado aquí con, con esta os dejamos con mega charts sabas palas y está de voz <risa> alle slide behind, nicht, ich schau and mehr fernelle. <laughs> <laughs> oh, schrei, du bist immer da, du warst immer da. Das ist mir, der kapits, das bin ich, das my constellations i say bro call act a bitch opinion on me and its gold stars bro you not g built this what you told for i dig deep into my soul you pussy soldier i eat pastries at me city off on world tours they print paper every time my sonics capture she just missed me cuz we caught up in the rapture trying to tell me that you should even rapture new musical concepts presented with some cold bars there's a litter pick from that for my cold stars when god imagine Me, she says she saw gold swords I'm um, draped on black waves and galloped on a gold horse and not the words compared to me are you niggas nerds bitches is the main course rappers just hors d'oeuvres we went to get a tan then we flew to wear our furs his and hers I seen your video you got a lot of nerve <laughs> talking shit when you see me try to dab up back up stack bucks and attract doves piece the fresh and max slug dressing dap thug, and the voice pack clubs i'm come to see you right hand on a black glove bitch hey, Stars standing to a star, can't oh shit Elegant, slide behind tents the spot, big legs, and I'm following me Old school drippin' on cathedrals All you niggas tripping we don't need you Has to go to spittin' on the people Yo, we got this spirit, cause we Negro Lay up on the pews and rest my ego Breaking bread, the cheddar church will feed you Rain want to turn into Chablijo Fuck the wine, we turn it into Glico Shoutin' poutin' niggas, but we free, though bad about it with that master pedo Prouders eatin' chowders on the beach, whoa You don't move without us, making beasts go Blessings, every blessings when we speak, though Tabernacle cackles, laughing buddhas and the priest no You haven't messed our patterns upon on Saturn, seven ring flow Apples and the atoms, they don't matter at the eve show Oh, <laughs> Oh! <laughs>